Al diputado provincial Abel Zabarot, Abel, Pablo Cucharini y Julio Santare Los saludan, buen día ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien eh, Abel, hubo sesión ayer en la Cámara de Diputados Y el tema más importante fue La aprobación de este proyecto Que permite la expropiación de tierras Para que se hagan los pozos Para extraer agua del acuífero Valle Argentino e inyectarla al acueducto del río Colorado cuando este salga de servicio eh, La posición suya Que ya viene de, de antes eh, Era rechazar esto Sí, rechazar en base a algo que, que nos avala, o sea, no es un capricho ni nada por el estilo. Lo que se está tratando acá es claramente de avanzar en un procedimiento que está viciado o que está vulnerando el marco legal vigente. Nosotros tenemos una ley general de ambiente que establece los presupuestos mínimos. Nuestra ley ambiental está por debajo de sus presupuestos mínimos, es anterior en el tiempo. Eh, hubo una delegación de las provincias del Estado Nacional con la reforma 94 para que establezca estos presupuestos mínimos y exige esta obra para hacer clarísimo una evaluación de impacto ambiental lo que hizo Aguas del Colorado y la provincia es un informe ambiental hecho por una consultora de una sola persona ¿qué quiero decir con esto? no hay evaluación de impacto ambiental definitivamente, eso que quiero que quede claro hay un informe ambiental hecho por un consultor ...realizado por una persona... ...y la audiencia pública que se realizó en doblas... ...fue para eximir la evaluación de impacto ambiental... ...ayer... ...pudimos demostrar ante todos... ...y sobre todo luego que oficialista... ...que no tuvo una sola respuesta para... Eh, ...contrarrestar nuestra posición... ...que está claramente en violación a la ley... ...acá no hay mitad de biblioteca de un lado... ...y mitad de biblioteca del otro... ...la ley es una... ...y es clarísima en ese sentido... Acá lo que se está haciendo es avanzar una obra. Yo te hago, Pablo, eh, una, una cuestión concreta. Vamos a casos concretos. A ver. Cuando se dio la obra Medasur, sí. por, por los caídos de Malvinas, la sí. plaza, la jueza provincial de aquel momento, Susana Fernández, para un caso mucho menos importante, mucho menos importante me refiero a la envergadura, comparándolo con esto, sí es importante en cuanto a lo que se sí iba a hacer, resolvió en base a la Ley Provincial de Ambiente 1914 y a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos justamente la evaluación de impacto ambiental. Y concretamente no se pudo hacer donde tenía pensado el gobernador Jorge en aquel momento. Bueno, Berna reproduce lo mismo que hizo Jorge en su momento, avanzar en un procedimiento que le falta. A ver, eso no es un, un elemento que pueda obstruir o obstaculizar eh, la decisión de la provincia. Lo que estamos diciendo es que queremos no que todo se reduzca a una cuestión de oferta demanda del agua cuando se necesita, sino que hay múltiples formas de vida que una evaluación lo puede realizar o lo puede detectar y un informe no. Ese sí. es el nudo central, más la interjurisionalidad que la Pampa tampoco respeta de lo que es el ecosistema. Claro. Eh, Abel, ¿y el estudio que hizo la universidad no es un estudio de impacto ambiental, sino sí. es que se no. puede aprovechar el agua no. del acuífero? Son, son dos cosas distintas, claro. y en esto quiero ser claro y preciso. El estudio de la Universidad de La Pampa con la consultora es uno, un estudio de hidrogeología. ¿Qué significa? Saber la cantidad, la calidad del agua, la procesión que pueda tener, pero referido solamente al agua, mm. solamente del acuífero del Valle Argentino. La evaluación de impacto ambiental es otra cosa distinta, que no lo hizo la Universidad de La Pampa, no lo hizo la Universidad de La Pampa, lo hizo un consultor, una persona, eh, licenciado Soto, una persona, hizo el informe y no la evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, claramente, hay que separar las cosas. Y en esto quiero ser absolutamente claro, es una lástima que la, la provincia, teniendo la oportunidad de tener todos los elementos para una evaluación, pase por arriba de la ley, pregone estos temas para afuera con portezuelo actual y demás, pero para adentro hace exactamente lo contrario. Eh, Abel, eh, te escucho comentar esto y eh, el antecedente del Medasur que mencionás. Eh, ¿Existe alguna posibilidad que estén evaluando ustedes de ir a la justicia con algún amparo? Con... Para que... Sí, claro, o sea, esto, esto está dentro de las posibilidades porque indudablemente hay un tema ambiental que se está que se está afectando, y esto puede ir un ciudadano de a pie, puede ir una ONG, puede ir cualquiera a presentarlo pues, eh, indudablemente, y, y eso lo supieron hacer en, en lo que fue el, el debate. El justicialismo no pudo contestarnos esto, pero no nos pudo contestar y puede haber sacado por otro lado, pero este tema central no hay forma. Fíjate hasta, hasta qué punto. Hay un debate parlamentario de la, 1914, la ley do, del año 2000, anterior a la que te acabo de mencionar, donde ya advertían los diputados de aquel momento dos cosas, que el ente de políticas eh, ecológicas y demás para eh, eventualmente eximir una relación de impacto ambiental debía estar con, integrado por una ONG, en este caso no hay ninguna ONG, son todos organismos del Estado, primera cuestión. Segunda cuestión, un diputado beato de aquel momento, ¿sabes qué decía?, Es una locura que la ley en su artículo tercero exige la evaluación de impacto ambiental en el primer párrafo y en el segundo le dé la facultad para eximirlo. A ver, hay que hacerlo o hacerlo. Una, una, una obra de esta envergadura, que aparte, eh, por eso digo, hay que mitificar algunas cosas. Acá no, habla de, acá no estamos hablando de fundamentalismo, de postura intransigente, na, estamos hablando de cumplir la ley. Nosotros tenemos la obligación de hacer respetar la ley. No solamente creamos derecho o creamos legislación, sino también tenemos la obligación de decir cuando las cosas se hacen mal. Y en este caso no tengo ninguna duda que la provincia está haciendo mal las cosas. Eh, Abel, insisto con esto del amparo de ir a la justicia. ¿Y desde el bloque o, o personalmente vos eh, existe la posibilidad de que... Son todas evaluaciones que estamos ah. haciendo, pero obviamente el debate terminó ayer. Sí. El debate parlamentario eh, terminó ayer. Y, y esto indudablemente va a dar pie a, a un análisis. Lo que sí está claro y, y, y que creo que nuevamente se vuelve a equivocar la provincia y no, no puedo dejar de en esta nota de remarcarlo, que lamentablemente se ve al sur con una visión utilitarista. Yo ayer mencionaba que hay proyectos, hasta la diputada del Partido Justicialista que se abstuvo eh, lo dijo, eh, ha habido proyectos de un aprovechamiento sustentable en el Valle Argentino, por ejemplo, yo traje a colación uno del CFI del año 65. ¿eh? 35 son del PJ eh, que administró la provincia, pero estos son unos años antes. Y no se ha hecho nada de aquel manual o de aquella proyección hecho por técnico, por especialista, donde decía el agua es riquísima y la tenemos que dar un, un uso sustentable, pero sobre todo un, un uso rico y aprovechable. Y cuando decimos sustentable, ¿qué significa? Es el equilibrio entre un uso responsable y el necesario progreso de una región. Bueno, indudablemente acá no se tomó ninguna de las dos aristas, porque el gobierno de la provincia lo que hizo fue usar esa agua para inyectarla al acueducto, ni siquiera para aprovechar una región, sino para solucionar un problema de una obra que en su mitad de vida útil está fallando. Claro. Eh, bien, Abel, eh, queríamos tener la palabra eh, tuya acá en Cermés. Eh, no sé si querés completar con algo, si no, gracias. No, simplemente que vuelvo a repetir lo que dije un poco ayer en el recinto, Pablo. Eh, acá se nota nuevamente la improvisación. Digo, estamos en la política del corto plazo, la coyuntura, y no eh, resolver los problemas de fondo. Creo que este tema resuelve... El argumento era tenemos que resolver el problema de Santa Rosa con las pérdidas y demás. Yo les quiero decir que con esto no lo va a resolver... El problema de Santa Rosa es que un, dos tercios de los medidores y de las pérdidas de agua son enormes y si el gobierno de la provincia no tiene, más allá de que puede estar colaborando, una decisión firme en ese sentido, estamos, como diría un, un especialista en este tema que sabe mucho más de que está, de que está hablando, que es Bigliso, en una trampa hídrica donde eh, metemos más agua de la, de, la, de la que se evapora o sale. Por lo tanto, seguimos con el mismo problema. No hay una decisión política estratégica de la provincia en ese sentido, y lo que le importa es la coyuntura de resolver y tapar los defectos del acueducto. Gracias, Abel. Por favor, gracias eh, a ustedes. Bien, la palabra del diputado eh, de la UCR, Abel Sabarot, eh, hablándonos del proyecto que se sancionó, el voto en contra, de autorizar al gobierno provincial a expropiar tierras para empezar a hacer los pozos eh, que saquen agua del acuífero Valle Argentino y la inyecten al acueducto del río Colorado cuando éste salga de servicio.